Fandoj presenta Fandoj Radio El programa de la penteestrella del camino Toda la información Toda la historia de la marca que se resiste a la marginación y al olvido Fandoj Radio La escuchás cuando querés Fan Doge Radio, otra manera de contar las cosas. Después de merecidas vacaciones, arreglo de instrumentos varios, pago de cuentas, pinturas y demás hierba, eh, Fandoj vuelve por su camino. Lo que el año pasado había sido la intención de, de comentar en un formato de radio, vuelve. much time Frank Zappa and the mother were at the best place around but some stupid with a flare gun burned the place to the ground Ended up at the Grand Hotel. It was empty, cold, and bare. But with a Rolling Stones truck just outside, we made our music there. With a few red lights, a few old bits, we made a place to sweat, and no matter Y bueno, tengo la suerte de estar con, con uno de los que siempre nos está acompañando. Carlitos, ¿andás por, por San Cristóbal? Estamos acá tratando de recuperar un poquito la mojadura que se comió todo Buenos Aires hoy, ¿no? No, fue terrible. Buena parte del país, sobre todo del centro del país, la parte de Córdoba, ha estado este, anegada con un aluvión. Y eh, bueno... Según lo que están explicando la gente que entiende en el servicio meteorológico, eh, las condiciones climáticas han cambiado con respecto a lo que era eh, el país hace 15 años, 10 años también. Es decir, ahora tenemos, eh, digamos, el clima está más preparado para recibir estas tormentas tropicales que en 15, 20 minutos llueve lo que en otra época eh, demoraba un mes en caer. Hemos comentado... Eh, por, por nuestros mensajes de texto que hay muchos lugares en la provincia de Buenos Aires que están sufriendo sequías que no recuerda la gente haberlas tenido el caso de Chascomú, Dolores eh, eh, Miguel Sánchez hablaba de, de Junín eh, Gustavo Hasinski de, de Bolívar sí, sí, ni más lejos, el, el río Salado está casi o estuvo y debe estar todavía casi seco en muchos sectores Mi suegro que tiene más de 70 años no recuerda haber visto el canal 9 de la ciudad de Dolores eh, seco. Y esta vez está seco. Apenas hay tres o cuatro charcos. Se puede ca estar caminando, pero por tierra firme. Y lo que ha alcanzado a llover todavía no ha servido para, para ni siquiera hacer un hilo de agua. Mirá la confianza que se le tenía a ese canal que traía agua del centro de la provincia, de la zona de las Flores, de Olavarría, que se hizo, se inauguró recientemente una obra para que se pueda tomar eh, una línea de agua, purificarla y distribuirla en la ciudad. Eh, en 70 años mi suegro jamás lo vio uh, seco y, por, y fue uno de los motivos por el cual se eligió ese canal para hacer esa obra. Eh, no se pudo probar siquiera la, las instalaciones porque no hay agua para poder este, hacer ese servicio y el salado que es tan ancho y tan y en algunas partes es tan profundo hay unas como unos pilotes de tierra que se hicieron a modo de defensa para que el agua no escurra tan rápido y hoy en día se, la, se puede cruzar el salado que debe tener unos 400 metros de ancho en determinados lugares este, saltando por arriba de esos montículos de tierra ese, es llamativo el estado en, en el que ha quedado este, ese sector. Ahora se recuperó un poco con esta con esta lluvia, pero eh, hasta cuándo lloverá y con esta intensidad, tampoco creo que estemos preparados para para eso. Así sí, bueno, que bueno... Esperemos que, que, que se reparta y que, que si tiene que llover que llueva, pero que, que le sirva más al campo que, que a nosotros acá, que dentro de todo falta no nos hace el agua. Yeah, yeah. Así que, bueno, ojalá que esto sea bueno para el campo. Mucho tiene que ver el automovilismo con, el, con, con esta condición. Eh, los auspiciantes eh, se han retirado mucho. Y, y tiene que ver, justamente, primero con la afluencia de, de público. Hablando con, con Gustavo, eh, nos daba a entender de que en Mar de Ajó, donde él estuvo, no, no tuvo la afluencia de público esperada. Eh, hoy estábamos hablando eh, chateando con creo que fue Pablo no el que andaba por por la zona. Eh, sí sí Pablo él estuvo, Villani él, él estuvo en la, en la zona y bueno de hecho fíjate que en la televisión rara vez enfocaba la, no te digo la tribuna de Valcarce porque no tiene pero en la tribuna natural que es la sierra cuando cuando otras veces la, la enfocaban desde el helicóptero con tomas panorámicas y todo esta vez casi no mostraron nada y yo vi toda la carrera o sea no no creo que hasta se ve resentido la cantidad de público en la en, en, en la grabación o en la transmisión mejor dicho de la de la competencia no casi no muestran a la gente ese es un un detalle importante para tener en cuenta porque el helicóptero no recuerdo que se haya utilizado A los humos se habrán utilizado las tomas eh, llevando las cámaras a los, a los sitios altos, pero es bueno también que eh, cierta parte del periodismo que está perfectamente identificado diga la verdad, eh, digamos que no vaya gente a una carrera es un un hecho natural y lógico para las condiciones en las que está el país. Yo estaba escuchando las fábricas de informaciones sobre las fábricas de que están Eh, despidiendo personal, la gente de Volkswagen está tratando de eh, llegar a un acuerdo la gente del gremio con la fábrica para no echar gente y hacer un sistema de rotación que vaya quedando una semana al mes, eh, personal suspendido pero no echado de las fábricas. Entonces, pero Osvaldo, y... no, no te vayas tan lejos a nivel empresa. Eh... Vos, tu mujer, los dos, o como cualquier familia, cuando vas a, al supermercado, tanto sea Gran Cadena o el chino de la vuelta a tu casa, mirás dos veces los precios y tratás de comprar lo mínimo indispensable porque eh, todo está recortado. Eh, la gente sigue ganando lo mismo. Eh, ¿Se puede o no se puede aumentar lo, los sueldos? No lo sé. Eh, no es un tema fácil y sencillo de hablar pero todos ganamos lo mismo y todo sale cada vez más caro entonces uno trata de recortar todo y el, la, una carrera de, de TC o de cualquier otra categoría no deja de ser un vicio o un lujo eh, por los valores que se manejan eh, hoy por hoy la gente que va, y más, a las, a las carreras de fuera de Buenos Aires y La Plata, suponete Eh, no se va el domingo a la mañana y se vuelve a las 3 de la tarde se va todo el fin de semana y si es posible desde el viernes por dos motivos primero para aprovechar lo que vale la entrada que te cobra lo mismo por 3 horas del domingo o todo el fin de semana, te vale exactamente igual y segundo, hacer eso, toda esa, esa travesía por llamarlo de alguna manera eh, requiere plata y tiempo tiempo porque si estás trabajando Tenés que poder conseguir tomarte un día, como el viernes, como para salir y aprovecharlo. Y segundo, irte a pasarlo en carpa, eh, vos tenés que comer. Y esa plata eh, la, la tenés que llevar para comprarlo o la gastás antes de, de, de ir. Entonces, ahí hay que hacer cuenta. El, el, la entrada del TSE ya de por sí es cara. En muchos lugares no tenés estructura, casi ninguno. Eh, como para eh, estamos hablando de tribunas baños gratis y segundo eso de que con una entrada entre la familia como se hablaba hoy por, por mail es es mentira eh, hoy por hoy cuántas mujeres y chicos pueden ir en condiciones de pasar un buen momento a una carrera de TC por más de un día nadie casi nadie no nadie nadie porque no tenés baños decentes eh, los tenés que pagar Eh, no podés darte una ducha, si tenés ducha ya en La Plata y después no, no recuerdo otro lugar. La gente, eh, los organizadores miran mucho de, de la pista para adentro, o sea, para el lado de los boxes, tratando de dar comodidades, pero para el otro lado juegan un poco con el sentimiento de la gente, no que la gente le gusta ir y participar esos días y sin embargo eh, le sale caro, es, es incómodo y por lo tanto la gente empieza a hacer... Siente A la hora de, de participar de estos eventos, si a eso le sumamos que hay otros condimentos extraños que están acompañando al turismo de carretera, como al fútbol, como a todos, porque como decía un amigo, el delincuente también veranea y va a los espectáculos deportivos, eh, te encontrás también con que... Eh, tenés que tener cuidado de dónde dejas el auto eh, si dejaste todas las puertas cerradas si dejaste la alarma activada que por ahí, por más que hayas tomado todos los recaudos te rompen un ventilete y te roban algo entonces este, se transforma en, una, en algo incómodo y cuando es algo incómodo la gente decide recurrir a la televisión o quedarse en su casa o, o orientarse a otro espectáculo eh, eso se tiene que ver se tiene que rever Eh, alguien tiene que tratar de ayudar económicamente a que estos puntos se mejoren. Y, y bueno, parte de eso ya se empezó a hablar eh, en la noche de, de ayer, cuando se reunieron los preparadores en el sindicato de obras sanitarias para saber qué es lo que le van, con qué eh, propuesta van a llegar a la, a la ACTC para bajar costos, porque todo el mundo habla de bajar costos. Y hay una disconformidad entre, o mejor dicho, hacia los motoristas, hacia los chasistas, y este, hacia los proveedores y también hacia la ACTC. ¿Por qué hacia la ATC? Porque aparentemente, lo comentan por lo bajo, pero nunca lo dicen delante de un micrófono, eh, la entidad madre del turismo de carretera a veces se demora en el pago de viáticos y muchos dependen de esos viáticos para la compra de elementos y para pagar servicios que contrataron para la para la competencia anterior, ¿no? ¿Sabes cuál es el tema principal? Eh, está bien, yo te entiendo eh, Tanto los preparadores Como los pilotos eh, profesionales Trabajan un fin de semana de, de carrera Desde el jueves armando las carpas Hasta el domingo a la tarde, noche Desarmando y volv volviendo a los talleres Pero Cuando la gente deje de ir Más aún de lo que ya dejó de ir Hasta ahora eh, Acá no va a importar preparador, piloto Carpas, nada donde el agente que es quien consume esto deje de, de estar presente en las competencias en forma más masiva aún que lo que está haciendo hasta ahora eh, lo que cobre el preparador, lo que cobre el motorista o lo que quiera pagar el ACTC en tiempo y forma va a pasar a un segundo plano yo creo que ya ahí no va, no va a haber vuelta atrás Y bueno, esperemos que tomen las decisiones correctas te digo... Una de las cosas que se lleva después de la reunión como propuesta a la ACTC es que no se quiten la, las pruebas de los viernes porque ellos consideran de que es importante en función del espectáculo y si quitan un día también tienen que pensar en que van a tener que, que bajar el precio de las entradas porque ya será nada más que por dos días y no por tres. Aunque como vos bien lo explicaste... Eh, es muy alto el, el costo de, del ingreso por eh, un espectáculo que se puede catalogar que es en dos días, porque el viernes es, es muy poca la gente que está en condiciones de, de ir. Eh, Ahora te hago una pregunta, sí. ¿por qué en espectáculos internacionales te cubran eh, un pack promo por, no sé, los dos o tres días de competencia desde el primer entrenamiento hasta la bandera cuadros del domingo? Y también te van cobrando, eh, o te pueden te cobran, por ejemplo, vos solamente querés ir a la carrera. Bueno, te cobran un, un proporcional X el domingo que se corre en las series y las finales, diferenciado de todo el fin de semana. ¿Por qué no se puede aplicar eso acá? Que te cobren los 70 mangos, porque te cobran los por los tres días. Pero si vas el domingo, ¿por qué tenés que pagar 70 pesos por cuatro horas? Y podrías hacer tranquilamente 70, 60 y 50, por ejemplo... Ponerle el parámetro que quiera, pero suponete, eh, ¿por qué si yo... Hay gente, primero, hay gente que va porque trabaja los sábados hasta la última hora y el único día que tiene Franco, quizá en la semana, en el que él mencionaba en el mes, es el domingo, dice, bueno, lo acomodé y me voy a la carrera. ¿Por qué ese tipo tiene que pagar por... Que arranca a las 9, hasta las 2 de la tarde, cinco horas de espectáculo, por cinco horas tiene que pagar lo mismo que el que tuvo la suerte o llamarle la forma llamarle la forma que quieras, que pudo eh, disfrutar de tres días de ver o escuchar un, un TC. ¿Cuál es el, el, el motivo por el cual en todo el mundo se hace y acá no? Creo que a veces somos un poco este, o, o somos demasiado inescrupulosos, ¿no? Pensamos mucho en, el, en la gente que en realidad es El que te compra el diario el lunes, el que Sin te compra gente, el diario el no hay CCS, sábado, en la categoría no hay nada. Tendrán que, que aprender eh, los dirigentes que es una justamente la categoría del pueblo y ellos por el pueblo poco y nada están haciendo. Eh, mirá, yo estuve haciendo revisando un poco lo, lo, lo, desde las últimas competencias del año pasado que ya se la veía venir y las primeras de de, de este estuve haciendo un relevamiento de la cantidad de autos presentes entre el 2008 y el 2009 eh, ¿Sabés cuántos autos fueron en el menos de, participaron este este fin de semana eh, si tomamos el parámetro de Valcarce 2008? Y 15, 15, entre 15 y 20 autos menos, a ver. 21 autos menos entre TC y TC Pista El numerito, ¿no? es un número importante. Mira, en el turismo carretera en el 2008 se presentaron. No te estoy hablando de los que se anotan, eh, porque muchas veces viste cómo es la CTC. Te van cambiando la la mirada de acuerdo a, la, a las a las necesidades de ellos. Gira, no, no, yo hablando, te estoy hablando del de los que fue con el trailer y bajó el auto. El que giró en el autódromo, porque hay veces que por ahí lo bajan del auto como para hacer el número y se van. Los que giraron el sábado. Tanto en la primera, en el, el viernes o el sábado, en la en la tanda de entrenamientos fueron. En el turismo de carretera el año pasado hubo 77, eh, 57 autos y este auto este año 48. Y en el turismo, en el TC pista el año pasado embalcarse 50 autos, este año 38. Eh... Un numerito, o sea, ni siquiera completar una final de TC. Claro, y teniendo en cuenta que el TC-pista es mucho más permisivo para ingresar que el turismo, que el, que el TC. Digamos, vos por el, por el lado del TC-Pista, vos podés arrimarte por el lado del Mouras o por alguna otra categoría impor, eh, provincial importante. Este, y porque tengas algunos, algunos méritos. Sin embargo, eh, el número es es más que elocuente con respecto a la cantidad de de autos presentados y sí, sobre que... todo hablando de, de los costos que son bastante menores en el en el pista que, que en el PC ¿no? así que creo que esto es es importante las cosas que yo estuve escuchando hoy por la tarde con respecto a los a los pedidos era justamente el entrenamiento los entrenamientos que sean un poquito más eh, extensos en tiempo aunque más o menos mantengan la misma cantidad de vueltas como para poder hacer alguna alguna corrección Y, y otro tema que se lleva a la mesa de la ACTC es la utilización de los amortiguadores PENS que, que convivan con los barateros. ¿Te acuerdas que eso fue el tema que lo conversamos largo y tendido acá? Eh, la gente no quedó conforme con los barateros. Y... Es más, no me acuerdo este fin de semana, eh, no me acuerdo quién fue eh, preparador que dijo, volvimos a andar bien porque usamos los, pen los Penske de nuevo. Pero no me acuerdo quién fue, lo lo, lo, lo tengo visto de la televisión, no, no, no, no recuerdo qué, cuál de los preparadores fue ni qué, con qué auto. Claro, pero ¿sabés por, por qué pudo volver a utilizar el, el Penske? Sí, porque por debe el estar después del, después del 30. creo que fue. Exactamente. Porque está después del 30 y después del 30 vos lo podés utilizar. ¿Pero qué pasa? Ese, ese preparador y ese piloto van a tener una buena performance, a lo mejor en Buenos Aires, van a superar el puesto 30 y otra vez van a tener que caer en los, en los barateros. Entonces va a ser un vehículo que va a estar fluctuando entre el puesto eh, 15, 14 o 10, porque el anterior estuvo detrás del 30. Este, y una vez que tenga una buena performance, otra vez va a tener que que bajar en el clasificador porque se va a tener que calzar con amortiguadores con los que no no no le encuentra la vuelta así que Ahora, en su momento en, en su momento perdón en su momento se había hablado que era más barato o que no era más barato pero en definitiva lo que hace es perjudicar el desempeño del auto absolutamente eh, no, no, anda, no hay lógica andáis decirlo del dinero que tuvo que que gastar en diagramar hacer un nuevo diseño de diagrama de suspensión y este, la cantidad de pruebas adicionales que tuvo que hacer y, a, y abandonar otros desarrollos porque tuvo que empezar todo de nuevo con, con un amortiguador nuevo. Entonces me parece que, eh, según los que decían, los que no estaban tan lejos de los barateros en cuanto a costo, que se podría haber abaratado por, por otro lado. Y este, pero bueno, era una, una decisión... Eh, obligatoria que había tomado la la gente de la de la CTC. Vamos a ver en qué termina todo. O sea, se cumple esto. se cumple una vez más de lo que va, lo barato sale caro, ¿no? Otro de los temas que tuvimos el, el fin de semana fue cómo nos atendieron. No a la prensa ni a los hinchas de Dodge, sino a los pilotos Dodge que cobraron para el campeonato, te digo. Yo, se me dio por hacer una, una lista de los incidentes y vos sabés qué tenés. En la primera serie del, del TC, Vaso eh, lo, lo atiende a castellano. Pinchito se recuperó de una manera espectacular y terminó andando en el ritmo de los punteros a pesar de, del problema que tuvo en la tercera Giannini le, le pega a Catalán pobre Catalán fue el, el piloto que más golpes recibió a lo largo del fin de semana porque en la, en la final el Laucha Campanera también lo, lo golpea y, este, y creo que también por acá tenía notado que en el TC Pista también hubo un par de pilotos, ah, ya Lombardo Ah, ahí está mi pollo, <ríe> sí, el tú... candidato al moretón. ¿Qué Pero tipo, por en, Dios? No, en la segunda no, en serie de, de la primera tanda de, del día viernes de tanto de la primera carrera en la costa como ahora en la en la Barrosa, mamá. de, la este pibe por la, por favor, que vuelva de nuevo al Moura. Mira, en la en la segunda serie lo tocó a al Bocha Treviani y eh... a Treviani y a Ponte, si no me equivoco, a los dos juntos. A los dos juntos, y Hernández lo, lo saca a truco. Eh sí, Lombardo después. Este, este en... muchacho me parece que le, le, le, le apunta a la escolita a la doce, lo que se quise en camino lo sacude el muchacho, ¿no? sí, y Lombardo fue excluido en la final por eh, golpear a Falcón. Perdón, en la serie de, del día sábado de Balcarce también fue excluido. Por el toque a Treviani y a Sí, pero a, ahora no y entiendo. Lo, ¿Te excluyen y te dejan, dejan correr? No, no. La CTC dice exclusión parcial. Ah, bueno. Hay que poner una estampilla en la oreja y mandarlo de vuelta. Bueno. Flaco, al... dos carreras, seis días de competencia, contando del viernes y domingo, una carrera tras otra. Póngale pañales, muchacho este. Sí. Bueno, te aviso que el 10 de marzo, ya Lombardo, Fontana y el Gurí tienen que ir a declarar a la, a la CAF. Vamos a ver mm. qué. Vamos a ver en qué termina eso, porque eso es, este, eh, digamos, vamos a ver en qué termina. Si se aplica el mismo criterio de, de Rossi, eh, los tres van a andar caminando la cornisa. Se van a tener que cuidar mucho sí. en Buenos Aires porque puede caer el, la guillotina. De los tres hay, hay que ir para el fin de semana. Sí, sí, sí, sí. Y después este. Bueno, eso fue lo que lo lo lo que pasó. Después yo estaba mirando un poco ya entrando más en el tema de la de las carreras, cómo fue la la performance de los de los autos. Nosotros metimos 6 eh, Dodge nada más en la clasificación. ¿eh? No, pensamos, habíamos arrancado creo que con 8 en la en en mar de ajó. Eh, después se bajó Tito y quedaron 7 y ahora 6 eh, Fontana eh, logró un, un quinto lugar. Y consiguió bajar la diferencia que teníamos el año pasado de, de medio segundo, que va a 362 milésima, Catalán 21, ve, vigésimo primero en la clasificación a un segundo 3, Pinchito vigésimo quinto, Robiani 32, Dandlen 37 y el Tanti Angelini 47 a 4 segundos 2 décimas. Pero te te olvidaste de Diego De Carlo, 43 a 2 segundos 7. Sí, señor. Y uh, evidentemente por los tiempos de los últimos, el 103% no, no corrió en esta competencia, sino Angelini y creo que De Carlos también tendrían que haber eh, este, regresado el, el sábado a la tarde. mira eh, viendo, viendo los tiempos, creo que si aplicaban el 103%, eh, no quedaban en condiciones de largar la serie es menos de 40 autos. No tengo, no tengo una calculadora a mano, pero ya para que tengas una idea, a partir del, del auto que clasificó 34, ya hay dos segundos de diferencia con la punta. Así es. Este, y, después... y, no, y no es negocio para el TC que larguen menos de 42 y dos autos en, en, en la mirá que, mirá el nivel de exigencia que se viene que Eh, uno de los temas tratados en la reunión de anoche fue que el 103% se elimine eh, por el resto del año. No bueno. estaría mal. Me no estaría mal. Que... Por lo menos le da le da la alternativa a, a hoy que está difícil conseguir sponsor, largar eh, los cuarenta y pico de autos que que, que, que que lleguen a conformar la serie, la entre las series la final. Claro, que y si sí. 60 autos, tres finales de 20 y bueno, y que clasifiquen los 42 y el resto, bueno, pero por lo menos pudo mostrarse en la en la serie el auto que clasificó 60, no importa el último. Claro, y bueno, fijemos el caso del Tati que clasifica 47 y termina vigésimo quinto en la final y con el total de vueltas. Este ¿Precio? fue el, el último auto que, que completa el total de vueltas fue el Tati Angelini y termina vigésimo quinto Después el resto ya empieza a perder una o dos vueltas. Y de lo... Nosotros colocamos 5-2 eh, en la final con Pinchito en un séptimo puesto que yo lo, lo, lo definiría como glorioso porque trabajó muy bien en una carrera donde las cámaras estuvieron permanentemente tratando de tomar algo de lucha en... y no había lucha por ningún lado porque era una, una fila india. Lo más atractivo fue en la serie en Los Toques Y, y nada más, no, no, no, no se puede hablar demasiado este, de, de pasos, una, una cosa increíble teniendo en cuenta en el autódromo que se estaba corriendo, donde siempre hubo, hubo sobrepasos, siempre este, hubo, existieron lugares para, para intentar el sobrepaso, llegaban a los toques, Valcarce eh, no es un autódromo más, es bien ancho y sin embargo mostraron muy poco. Pinchito, peó, si, to, si tomamos el final... Yo entiendo que Pinto levanta a partir de la vuelta 18, 19, porque ya el auto se había desgastado mucho en todo el, el, el trabajo de aproximación y sobrepaso de, de, de los autos, termina perdiendo un promedio de 8 eh, décimas por vuelta, que es bastante menos que en algunas carreras del año pasado. Eh, Catalán creo que también es muy meritorio, pese a que uno mire el clasificador y termina en el vigésimo lugar, Eh, se tuvo que recomponer de, de un toque Tati como habíamos dicho 25 Robieni que venía, que venía entre el puesto 20 y 25 muy inteligente el, el Cholo cuando larga le deja inmediatamente paso a, a Castellano mostrando claramente cuáles iban a ser las estrategias de uno y, y de otro, lo deja pasar al, a Pinchito, se acomode bien en la en, en la en la fila india y él hace un trabajo progresivo que lo iba a dejar culo, que entre el puesto 15 y el 12 si llegaba al final, lamentablemente se queda, y de Carlo que fue otro de los que estuvo en la final eh, llega en el puesto 31, pero eh, con, a 12 vueltas, de, se, se quedó digamos, de manera prematura eh, creo que por los que somos, más no se puede pedir por ahí, nosotros, yo esperaba mucho de, de Pedro en que El auto le había metido a mano Tito Pérez, que estaba muy ilusionado, pero en la, en la serie este, se quedó, no, no, no pudo hacer mucho. Este, no sé si vos viste algún, o te quedó para, para destacar el trabajo de alguno de los, de los chicos del turismo de carretera este, en, la, en la serie. Lamentablemente yo no no digamos no pude ver mucho de lo que, de lo que estaba comentando, ¿no? en la serie mucho mucho no vi del, del que se pica, eh, no vi yo no quiere decir que no haya ocurrido eh, pero bueno, hablando de la final eh, muy bueno lo de Leo Larrauri sí. eh camino tercero eh, otro muy buen trabajo de, de nuestro pollo Juan Truco. Martín Truco sí, porque me dicen que es, es pollo mío pero es pollo suyo también, creo que usted lo ya desde tempranito lo estaba lo estaba marcando el año pasado Te digo y una cuando, cosa, ¿eh? cuando hay oh O para la muñeca vio cómo es la cosa. Sí, sabés que largó vigésimo segundo en la final. Largó en Exacto, la. Exacto, sí, sí, la, largó bastante atrás. Digamos. En la décimo primer sí. fila largó y terminó sexto. Este, terminó una... sexto a, a tres segundos y medio de, de la punta, o sea que ahí, ahí nomás. Muy eh, bajo. Bueno. Galarza muy bien también en el puesto once. Sí. Solís catorce. Solís catorce, Treviani Quince que que esta este, carrera no, no le cayó muy bien Cambria no es... 17 y Treviani se tuvo que recuperar de golpe de, de, de, que le habían dado el día anterior sí. este... de, de, de mi amiguito sí. exactamente Cambria 17 Manta 24 eh, Ruso 26 con el total giro después Falcón quedó a dos vueltas gracias a jean Lombardo su amigo loyarte dio apenas Me quedó a cuatro vueltas, paparela solo dio seis vueltas, no, perdón, una lástima, a seis Manuel, vueltas no. terminó de Juan Manuel, sí una pena porque había amagado este, arrancar bien. Y Grobocopatel dio apenas tres vueltas, no no tuvo un, un feliz fin de semana. Recordemos que él hace equipo con, con Pedro Danlen, eh, uno en el TC y el otro en el en el TC pista. Eh... si me permitís una, una acotación volviendo un segundo al TC sí. eh, yo siento que me metieron la mano en el bolsillo el sábado el domingo a la mañana ¿con respecto al, al tema de Fontana? y sí eh, para mí la carrera no se ganaba Fontana, pero del podio yo no lo, yo no lo bajaba yo creo que también, que estaba, que estaba ahí, después se puso muy loco, le pegó le pegó mal a la a la chicana no, eh... no, no es que le pegó, lo explicó el él cuando quiere sacar el auto de abajo del puente cuando el, el señor eh, Suprema Maryland digo, Supremo Anterriano como le dicen eh, lo invocó abajo del puente, porque lo invocó para mí lo invocó eh, él lo quiere sacar y vos ves una humareda y él entre la calentura eh, la, la, la el, no sé, llamarle como quieras para tratar de como... El auto por dos motivos, tratar de salir rápido y que no le las dejó cuadradas las gomas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya está, está por entrar en la chicana, en la última, en la última vuelta, antes de que le bajaran la bandera cuadros, él lo dijo, dice, me quedé sin gomas Entonces, cuando va a frenar, se termina enroscando solo. Sí, una pena. Yo lo, lo expliqué por la, por la página, porque habíamos estado hablando con, con Miguel Sánchez sobre lo que veíamos en ese momento, y claro. Carburando te pasaba la reiteración del toque eh, unos 40 metros antes del golpe. Es decir, enfocan los autos 40 metros antes del golpe y uno ve que por un lado se va cerrando fontana, lo aprieta el gurí y lo toca. Y lo que explicaba en la página... Ahora, yo, yo, yo te digo página... una cosa. espera, espera, Lo aprieta el gurí. Sí. Si el gurí levanta la pata, entran los dos. Bueno, a eso voy. A eso voy porque si vos... Eh, yo de, me quedé... Con tantas dudas ahí, porque vos me decías esto que me estás explicando ahora y con eh, con Miguel eh, veíamos la manera, de, la, la, la maniobra de otra forma, que esperé que la reiteraran a la noche. Y en la noche hay que ver más allá de esos 40 metros, hay que ver el ingreso a la curva anterior. En la curva anterior Fontana va por afuera, lo aparea, frenan juntos, a mí me dicen que hay un... que la carrera sinceramente no lo vi hace la tijera, entra perfectamente por adentro, pero sale con mucha más velocidad que el, que el Ford y hay que tener mucho más pique que un Ford porque históricamente el Ford siempre ha tenido mucha más salida de abajo que un Chevrolet, que un Torino y que un Dodge. Sin embargo, salió con muchísima fuerza y lo estaba pasando como parado, lo estaba pasando con mucha diferencia de velocidad. Entonces, si vos ves que te viene el otro auto que te está superando ampliamente Y levantá y de última esperá que el tipo siga de largo o te pegás atrás y buscas la, la oportunidad para tratar de, de volver a ganar de posición. Y ahí eh, es cuando Martínez deja el auto, deja el auto pensando de que Fontana le va a pegar y se va a ir y también se va él, se termina yendo él. Y bueno, ahí vimos la, las consecuencias del, del golpe. no este, Por eso reitero... Lo que pasa que que Fontana, antes de doblar a la izquierda para entrar abajo del puente, ya tenía más de medio auto adelante. De, de Totalmente. Uri. Lo había pasado con una diferencia de velocidad admirable. A mí me llamó mucho la atención porque hace tiempo que no veo a un Dodge superar a un auto, digamos, peleando por posición, no estoy hablando de estar superando a un rezagado, superarlo con la diferencia de velocidad que, que tenían en ese momento. El otro está medio sacado de las casillas, me parece que Martínez... Ya tuvo un año para el olvido el, el pasado y este año lo arrancó mal. Lo arrancó yéndose solo por no pensar un poco la maniobra. En esta también. Y si vamos a, a juzgar quién perdió más a pesar de que Martínez largó la final, yo creo que el que más está perdiendo es justamente el entrerriano. Porque eh, Fontana terminó muy adelante una de las competencias y este solamente sumó en esta, creo que se le viene tiempo difíciles al, al gurí por una cuestión de nervios, por ahí no parece demostrarlo, pero me parece de que eh, hace rato que perdió un poco la línea de, de la, la línea de la conducción de auto, porque antes uno lo veía como era zorro, como que era zorro, que lo sigue siendo, pero a la vez frío y calculador. Ahora me parece que perdió eso. Me parece que, que, que la biela le, le, se, se, se le fundió esta vez. Ya ya no, no es, no es eh, lo que tal vez era antes. A mí nunca fue un piloto que me llamase la atención, pero creo que ahora ya, si antes se mandaba la suya, ahora ya está, está mirando fuera del tarro, creo. No sé con quién está Werner, si está dentro del equipo del de Gurí o si tiene estructura propia, pero te digo que de los entrerrianos es el que, el que más me gusta. Yo lo vi manejar karting en el máster de San Isidro y te puedo asegurar que es el, el, el auto es su segunda piel, lo lleva por donde él quiere. Me parece que por ahí, como le pasa a muchos chicos, no, no debe tener demasiado presupuesto y eso a veces le juega en contra porque tiene que salir a demostrar rápidamente las condiciones que tiene como para poder eh, buscar presupuesto. Eh, y creo que hoy por hoy de, de entre ríos es, es uno de los más parejitos en cuanto a muñeca más allá de, de del auto porque el señor de los pollos eh, tampoco eh, anda muy bien digamos de subir, no nada de nada que ver con el pie. padre ¿eh? no Ma no por eso por eso lo digo hoy hoy por hoy si tenemos que elegir uno de los tres creo que werner es, es, es uno de los, de los mejores sí sí no yo a prospero bonelli todavía lo veo lo veo todavía muy crudo Una de las noticias que se comentaron durante las últimas horas fue la incorporación o digamos la confirmación de Rizati al equipo de, de Pichito Castellano. Hoy habló él, todavía no tiene cerrado todo el presupuesto, por eso está ahí que ya lo cerramos, que está en un 90%. Pero lo más seguro es que vaya eh, a Buenos Aires confiando tener una buena performance y que eso le permita salir a cerrar el, el presupuesto. Eh, le falta un poco, Risatti históricamente siempre les costó bastante conseguir el, el dinero tanto a, al padre, a Ricardo Risatti como a Caito. Y, y él está confiado. Eh, va a utilizar la, la Doge que fuera de, de Jonathan el año pasado y, y espera con la de Uranga y Pincho Padre, poner el, el auto en condiciones, no va a tener eh, mucho tiempo para probar, creo que van a solicitar hacer una prueba en Buenos Aires, y, y bueno, a partir de ahí tratar de, de lograr una buena performance que le permita convencer a los sponsors para, para llegar a hasta fin de año. Eh, también nos comentaba Pablo que, que el Cholo Robiani, está bastante comprometido, tendría para un par de carreras más y después eh, tendrá que ver seriamente cómo viene la cosa si no consigue un sponsor fuerte. Y creo que es un poco lo que está pasando con todo, no no, no hay más allá de, de poder ver un horizonte de trocarreras, es lo, están viviendo un poco el, el día a día y en la medida que algo se pueda mejorar con el campo creo que traería algún dinero para para el turismo de carretera lo que pasa es que si vos te podés fijar los autos en general del PC y TCP, hoy por hoy eh, o tienen eh, espacios vacíos en cuanto a, a publicidad o publicidades muy grandes y no muy grandes porque pongan más plata sino para tratar de cubrir un poco, inflar un poco el auto porque si no vos ves autos es que las colas están prácticamente vacías o sea no donde años atrás no había espacio para poner un calco hoy eh, sobra espacio para una dedicatoria a toda la familia entonces no no es fácil ¿no? No es, es mucha plata la que se, se consume por, por carrera claro y hay calcos que antes tenían un valor y ahora es muy probable que tengan un valor sensiblemente menor porque con tal de agarrarlos dice bueno te respeto el el tamaño pero dame hasta donde puedas no con tal de, de sobrevivir en este momento que está que está bastante complicado. Eh, es más, oh, eh, tiempo atrás había pilotos que mm, rechazaban poner un calco en, una, en un auto. Y hoy por hoy creo que tienen espacio, ni siquiera ni, ni siquiera pueden competir. No vamos a dar el nombre, pero nosotros en la reunión de, de año con la 7 eh, supimos de, de un piloto que puso publicidad... Eh, pensando o tratando de conmover a, a, a esa empresa a que este año ponga que este año todavía no le puso un peso, digamos lo, lo puso como una atención para entusiasmarlo y de esa manera tratar de llegar con algo de dinero para el para el, esta temporada, cosa que todavía no, no consiguió sin ir más lejos, eh, no estoy hablando de un auto estoy hablando de una categoría El TC, eh, la marca del supositorio azul, no lo aportó ah. No, se, se te cortó un poquito, pero es que, se, que cortó la parte de, de camiones. ¿El supositorio azul? Sí. Ah. Terminaron los... los... No, no, se, se, está, se estaba entrecortando ese problemita que teníamos. Todavía estamos en, la, en los ajustes previos. Pero. Vos no hablabas... debes de estar pinchando la comunicación entonces. <ríe> sí, la, digamos que... Esa marca, la parte de la división camiones, había dejado de ser uno de los sponsors de eh, la ACTC. De hecho, el, el desafío licuador, el desafío Focus, eh, el año pasado, las últimas competencias, las corrió junto con los zonales en el, en el autódromo. Sí, y este año arrancan, creo que con el desafío Fiat porque hay, hay una categoría Fiat que se está preparando de autos monomarca para acompañar eh, no sé si va a ser al TC o al TC2000 ahora me, me, me generaste esa... Me parece esa que duda. al TC2000 me parece ¿eh? no sé. y bueno, es probable eh, lo que pasa es que no hay no hay dinero no hay resultados o, o hay maniobras un poco poco claras y entonces ellos terminan eh, tomando la decisión de no, de no continuar en la categoría. Verán, si las cosas se encaminan un poco, volverán. Si no, seguirán apoyando a, a la trupe de los pilotos que, que ellos tienen. Don Carlos, me parece que por el primer programa ya dimos un panorama de cómo estamos parados. Eh, ¿Ya cansamos bastante, decís vos? Calla, cansamos bastante. Simplemente un dato que yo hoy... Eh, recogí va, me, me venía acordando de este piloto, entonces traté de investigar un poco en las páginas de internet y como vos recién decías, eh, cuando vos ves muñeca, como en el caso de Truco, lógico es que se te transforme en el, en el pollo. Por aquel entonces se me, era pollo era mío por el simple hecho de haberlo visto y que me gustó cómo manejaba ¿no? Y, y no estuvo mucho tiempo, pero Nicolás Madero, que un par de semanas atrás ganó en el, por primera vez en el rally de la, digamos en el rally en el campeonato argentino de, de rally en Mina Cravero la cuna de, de Jorge Recalde este y lo hizo con un Mitsubishi 9 ganándole a, a Villaga corría con un Mitsubishi 10 el de la última generación este, lindo bichito eh sí espectacular Nico Madero eh, fue piloto 2 corrió en el TC pista y en tal vez en el TC los chicos estaban tratando ahí de de investigar un poco más con el número 133 un auto que, no, que carecía de publicidad estaba todo pintado de un azul celeste eh, con la inscripción en el parabrisas de Madero eh, el chico es de, del sur eh, vino y corrió un auto del de, equipo de Tito Besone anduvo muy bien, Tito habló muy bien también de él creo que tuvo un problema personal que lo obligó a dejar en ese momento la, la categoría Y después rumbió para el lado del Rally. Y hoy este, le está dando sus mejores este, satisfacciones. Él corrió la Copa Chrysler, aquella famosa categoría de los Neón. El desafío desafío Chrysler. Exactamente, en el año 2000. Después corrió tres categorías, tres carreras en el TC en el, TC, en el 2001. Yo no sé si fueron todas del TC Pista o me echó alguna con el TC... ...en el equipo de, de Tito Besón... ...y bueno... Le fue, ...le fue importante la experiencia... ...y ahora se está afirmando... ...como una gran promesa... ...del, del Rally Argentino... Eh, bueno, Carlos, licitaciones para el muchacho entonces... ...por supuesto... Eh, ...nos habría gustado contar con el doctor... ...él tiene sus actividades... ...que comienzan muy temprano... ...y para ser sincera a la gente... ...yo terminé tardísimo... De, ...de compaginar la, la computadora... Sacamos, como había dicho, tres volquetes con virus porque habíamos juntado unos cuantos y además necesitaba una, una actualización. Eh, de alguna manera quiero pedir disculpas por no haber estado con, con la programación antes, pero bueno, eh, la cosa, el, el parto venía torcido, como dicen en el campo, pero por suerte ya estamos de nuevo en carrera. Con la ilusión de de poder estar un, un poquito más arriba con eh, preparadores que se van afianzando, como es el caso de Justosi, el caso de, de Garófalo, eh, con otros que ya tienen que jugar eh, en primera, como es el caso de Biseglia, y eh, el retorno de, de Laborito, eh, que se lo extrañó mucho y que fue y que habría sido muy necesario tenerlo el año pasado, Este, que no, no lo tuvimos porque eh, Fontana que era quien podía recibir sus motores no, finalmente no estuvo unas desavenencias ahí con, con Tito Bezones. y el Pincho que sigue peleando el Pincho que la, que la pelea que busca la mejor performance creo que está en el camino tal vez el, el muy buen puesto de, de Pinchito este fin de semana no refleje el lugar donde realmente eh, merecía estar pinchito, no solamente por, por persona, sino por, por calidad conductiva. Yo creo que esa doce estaba para estar un poquito más adelante. Mucha bronca con la bendita Chicana, porque le sacaron los tiempos a él, eh, a Catalán también. Y, y un reclamo que a mí me llamó la atención. Tanto el Gurí y, como digo a Ventín, eh, dijeron que tanto la Chicana de de Balcarce como la que se hizo en el Autódromo de Buenos Aires eh, deberían dejar de existir y deberían volver a la antigua traza que era la mejor que tenía eh, Carlos es, la, es lamentable pero tengo que coincidir con ellos dos <ríe> yo también, me llamó la atención, tuve que leer dos veces las declaraciones para, para ponerme de acuerdo, para decir bueno está bien esta vez este, tienen razón eh, se les corrió el coágulo <ríe> exactamente, Carlos te agradezco infinitamente que la, la participación con el correr de los días ya se van a ir incorporando lo, los chicos que están regresando. Hay algunas cositas que ocurrieron durante, durante el verano. Queremos darle un fuerte abrazo a la distancia y una y unos deseos de pronta mejoría al bombero. Eh, tenemos que hablar con, con Daniel sobre su experiencia del encuentro de Dodge en Alta Gracia donde nos trajo unas fotos magníficas. Eh, estaremos conectados con la gente de Doge Tech para que nos traigan las últimas novedades. Hay un par de exposiciones que se están gestando y ojalá la podamos llevar adelante porque es un, un proyecto bastante lindo, pero hasta que no lo tengamos concretado, no la vamos a, a dar a conocer. Y este, y bueno, como siempre. Eh, se dice, Osvaldo, se dice que por el sur hay mucho olor a Doge, ¿no? Te puedo asegurar que hay mucho más olor del que mucho se cree, por la zona bueno, de, de escalada. Y, y ojalá que lo podamos concretar. Eh, como siempre, eh, la página de, de Doge, el Fan Doge, Doge News, que no solamente cubre las informaciones a nivel nacional, sino tiene mucha data a nivel internacional. Los amigos de Doge Tech que hablan de sus encuentros Eh, historia del TC para conocer mucho más de todo lo que es la movida del turismo de carretera y por supuesto, bueno, la página del Pinchito y de un montón de pilotos que entrando en, en Fandoge ahí se empiezan a conectar para todos lados y, y se van a, a llevar sorpresa de cómo van avanzando este, las páginas que forman parte de, de del planeta Doge. Es decir, todos los satélites que rodean a Doge los pueden encontrar a partir de Fandosh y de Doge News que ahí está toda la, la data que ustedes necesitan. Carlito, Osvaldo ¿sí? Y con, sin sí mira, me la juego sin el permiso del señor Pina pero no creo que se ofenda. Voy a poner un chivo para, para, para Fandosh Radio. <risa> si usted lo dice sí sí sí sí sí pero no no chivo eso con forma de empanada, ah bueno, sí, ah bueno eh, la, la, persone, la, la persona perdón que eh, que necesite un electricista de confianza que entra al fondo de Fandosh y que se contacte con Mr. H, eh, Héctor Díaz. Con Héctor Díaz, perfecto. Mr. H, Exacto. ya saben dónde lo pueden ubicar, este electricista de primera. Y Correcto. si quieren diseño de, de páginas web, también tenemos, tenemos gente, pero este, ahí lo hablan con el doctor Pina que... Desde, que sabe, sabe, dice, ¿no? de, desde auto hasta muebles este, rústicos y antigüedades el tipo pasa por todos los por, por todos los intermedios este, Carlitos un abrazo muchísimas gracias vamos a poner un, un par de temitas entre medio de esta de esta charla que sí, porque en porque tiempo no tiempo no van a escuchar nunca más en tiempo real consumió 51 minutos, vamos a terminar con los 52 para redondear y, y dejarlo a buen precio. Este, Listo. Y, es, y esto es solo el comienzo, así que un abrazo a Carlito, un abrazo a todos los, los muchachos, muchas gracias y bueno nos vemos en cualquier momento, nomás. Igualmente para todos, Waldo, gracias a vos. It's all you never saw Been in trouble with the law Since the day they was born Straightening the curves Flatening the hills Someday the mountain might get 'em, But the law never will They're Making their way The only way they know how That's just a little Just a good old boy they Wouldn't change if they could Fighting the system like a true modern-day Robin Hood